Bueno, buenos días, Pablo, y buenos días a toda la audiencia de Radio Carmen. Bien. ¿Cómo andás, Claudio? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, bien. Todo bien por acá. Cla Claudio, eh, la cooperativa, bueno, ah, viene trabajando en un proyecto para construir viviendas ahí en, en la localidad. A ver, contanos eh, cómo vienen trabajando con esto. Bueno, mira, hace unos años, eh, a partir de tener unos terrenos ociosos, decidimos urbanizarlos, eh, le llamamos urbanizar nosotros aquí a hacer un entendido de gas, de red de agua, de energía, de, digamos de todos los servicios, de cuatas, loteamos al espacio y constituir un fideicomiso para que tenga una, una autarquía respecto a la cooperativa económica, con la capacidad glutinante de la cooperativa y con el respaldo de la cooperativa y con el apoyo económico de la cooperativa para construir un pequeño barrio cooperativo eh, apuntado fundamentalmente a la clase media-media, no a no a, a la, a la, al sector social más vulnerable que está atendido por el gobierno provincial, municipal, ni tampoco al sector más potente de la comunidad que cuenta con recursos propios, sino a aquel otro que por ahí tiene dificultades para acceder a la financiación bancaria o tiene dificultades para lograr ahorrar el dinero necesario y llegar al techo propio, ¿no? Claro. Apuntamos a ese segmento, eh, fundamentalmente jóvenes, eh, sin perjuicio de que tranquilamente puede participar de ese grupo de ahorro un jubilado o un inversor o quien quiere hacerlo, ¿no? Claro pero la cooperativa lo pensó, lo diagramó eh, pensando en facilitar la realización de, de gente joven de nuestra localidad, ¿no? De por sí es una localidad que tiene un gran crecimiento económico desde hace ya muchos años, de manera ininterrumpida, entonces el acceso a la vivienda, a los alquileres es particularmente complejo aquí, con lo cual eh, es necesario que nosotros acompañemos un poco eso como cooperativa A, a los efectos de eh, ocuparnos de aquellos que de alguna manera quedan afuera de todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Así que eh, más o menos de eso se trata, financiación en pesos, eh, tratamos de tener una barrera baja de acceso y y, y y larga en el tiempo para que la gente tenga la posibilidad de cuotas más accesible estamos hablando de 20 años de, de plazo, estamos hablando de de una financiación, como te decía, en pesos, y de una casa que se entrega terminada desde afuera y adentro con un estado de terminación que lo tiene que realizar el, el ahorrista, ¿no es cierto? Claro. Eh, Claudio, ¿cuántos lotes son y en qué etapa está el proyecto? Eh, si me tenés que decir hoy, el día de hoy. Mirá, eh, son 18 lotes mm. y estamos eh, el mes que viene, perdón, el mes de julio, sí. Estamos iniciando la construcción de la primera vivienda que ya tiene su, su adjudicatario, ¿no? El, el primer ahorrista que, que comenzó a hacer su aporte eh, es la casa que vamos a construir. Ah, bien, está avanzado entonces. Sí, las obras de infraestructura están, las cloacas ya están hechas, el gas está hecho, el agua, el tendido de red de agua, el tendido de red eléctrica lo estamos terminando, Así que, sí, llevamos muchos años trabajando en este proyecto, madurándolo, eh, armando una estructura jurídica primero para evitar que el ahorro del vecino de Macachín, fundamentalmente, que está apuntado esto, esté protegido de los avatarios económicos que pueda tener la cooperativa. Y paralelamente, como garantía para el vecino, el, el apoyo de la cooperativa jurídico-institucional de que... El, el, el fideicomiso tiene invenciones serias, ¿no? Claro. Eh, ¿Y cuántos interesados hubo o, o hay? Eh, hay muchos. Muchos. Hay mucha consulta. Mm. Nosotros no hemos hecho publicidad, incluso esto ha trascendido casualmente, claro. porque vino la prensa aquí a, a haciéndose eco del futuro Congreso de Cooperativas que vamos a hacer el mes que viene, Y colateralmente se entera de que estábamos con esto y, bueno, le llamó mucho la atención y, bueno, eh, se convirtió en etapa de un diario importante. Pero eh, nosotros hace años que venimos no publicitamos en la ciudad y, y te digo la verdad, ¿cuál es? Eh, Argentina, por lo menos hace cuatro años, a cinco, venimos con una espiral inflacionaria. Mm. Es muy difícil decirle a la gente hoy y mañana poder Eh, respetar la palabra empeñada, dirá, el costo es tanto, te va a costar tanto, la cuota de tanto. Eh, estábamos en la anterior gobierno nacional preocupadísimos por la inflación, pero resulta que ahora estamos en un nivel de inflación um, terrible e inimaginable años atrás. ¿no? Claro. Que, Claudio, y, poco y, la expectativa ¿Y cómo lo resolvieron este tema? De, de, digo, porque la cuota que van a pagar, digo la inflación... No, ¿cómo, cómo, cómo, cómo, ¿Qué, qué, si qué mecanismo le buscaron? Al, al índice de la Cámara Argentina de la Construcción. Ah. Es decir, la Cámara Argentina de la Construcción publica permanentemente un índice de costo de, de lo que cuesta. El proyecto no tiene intereses, eh, la financiación, este los aporte lo cooperativo es sin interés, uh -huh. pero este, está actualizada al valor de de la cámara argentina de la construcción de lo que cuesta un metro cuadrado construido en un lugar ético de la Argentina, ¿no? Claro. Así que esta es la forma de actualización de la cuota que a la vez digamos, se proteja la, la inversión, el crédito y, y no se licue, ¿no? Porque si lo hacemos mm. en peso y si hacemos, le aplicamos tasas de interés, por ejemplo a las del sistema financiero se volvería leonino, ¿no? Claro. Claro. Eh, Claudio, ¿y la, el, la intención es que darle continuidad? Eh, que no sean solo estas 18... Mira, yo ya estoy hablando... No, no terminaron la primera casa y ya pienso en, en que sigan. Mira, pero... eh, todos estamos a la expectativa. La cooperativa uh -huh. dispone, sin un destino específico, de 3 hectáreas más uh -huh. llegadas a este lugar. Uh -huh. Y bueno, si eventualmente hubiese una necesidad y hubiese una demanda, ¿por qué no? Ahora... Eh, Sería de alguna manera interesante que en unos años con estas 18 este, este satisfecha la demanda pensando en una recuperación de nuestro país. Pero bueno, si sí. la crisis que nosotros tenemos se prolonga en el tiempo, se agudiza, indudablemente que vamos a tener más demanda, ¿no? Porque vos sabés muy bien que es muy difícil el acceso al crédito de vivienda para los sectores medios de la sociedad, sí. y ni hablar los más vulnerables. Y para los sectores más pudientes también, porque es muy caro el crédito en Argentina o inexistente, ¿no? Entonces, de alguna manera que este tipo de alternativas prospere, tiene que ver con, con las dificultades económicas del país, ¿no? Claro. Sí, ojalá se estabilice la economía. Y, vos bueno, sabés sí. que el cooperativismo, vos cuando te algún día alguien te pregunte qué es el cooperativismo, algún neófito, alguno que no sepa, tiene una definición muy sencilla. Y es vecindario organizado para resolver sus propios problemas. Entonces, eh, esa es la concepción nuestra del cooperativismo. ¿viste? Nosotros tenemos acá en Macachín que estar atento a qué ocurre con nuestra sociedad. Indudablemente que nos interpelan los problemas de la sociedad y hay problemas que escapan de nuestras capacidades de resolución. Pero hay muchos problemas que con el asociativismo y con el, la fuerza aglutinante de una cooperativa ...les podemos resolver a nuestra sociedad. Eh, tal cual, clarito, Claudio. Bien, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir... ...si no, gracias, como siempre, Claudio, por esto minutos. No, por favor, invitarlos a que participen... ...vamos a hacer un congreso de cooperativas... Ah. ...abierto a toda la sociedad y con, con intereses... ...para toda la sociedad, porque pensamos... En, ...desde el ama de casa hasta el joven profesional... ...el cooperativista, el no cooperativista, porque las cooperativas en la Pampa están integradas por por los que nos quieren y los que no nos quieren, y pensamos en, en ambos sectores, mm. eh, uno para fortalecerlo y los otros para que se den cuenta, y vamos a hacer un congreso que va a durar dos días, con presencialidad y virtualidad, con lo cual vamos a publicar en breve un link, para que la gente pueda acceder de manera virtual a, a las disertaciones que se van a dar durante dos días, de la mañana a la noche. bien Así que los invitamos a todos los oyentes que quieran asistir de manera presencial, que es genial, y, y al que no, y le interese, bueno, que nos siga en las redes sociales, claro. este, para de esa manera poder acceder al link y poder contactar las disertaciones que interesa se poder disfrutar bueno a nosotros te cuento que a nosotros nos interesa porque bueno hemos conformado una cooperativa acá en, eh, el año pasado Kermés se ha convertido en una cooperativa de trabajo Ah, eh, no, así que, sí así que bueno estamos interesados más vale en darle difusión a esto porque creemos que es la forma eh, de conformar empresas la mejor eh, eh, conformar una cooperativa eh, claudio eh, le daremos difusión así que al congreso Bueno, perfecto, Pablo, un placer y bueno, cuando quieren conocer nuestra cooperativa, es una cooperativa muy peculiar con respecto al resto de la cooperativa de la Pampa, con una fisonomía propia como tiene cada cooperativa en un pueblo muy interesante como es Macachín y muy muy pujante.